Hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net ¿Qué te voy a explicar hoy? ¿Con qué vas a practicar español hoy? Hoy vamos a mejorar tu español con la expresión SER MÁS CHULO QUE UN ocho. Una curiosa expresión que probablemente no conoces, pero que se utiliza de vez en cuando en el idioma español. Y tiene un origen interesante. Como en otras ocasiones, practicaremos la pronunciación, practicaremos la conjugación y te contaré pequeñas historias para que escuches la expresión "ser más chulo que un ocho" en contexto. Si te gustan los episodios de SpanishPodcast.net, puedes pasar por la tienda y conseguir los audiobooks. Con ellos. Puedes descargar lecciones de nuestro podcast para utilizarlas, aunque no tengas conexión a internet. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado, donde te explicamos técnicas, trucos y consejos para aprender mejor. Aprende español mientras aprendes a ser más eficiente. Gracias a estos audiobooks podemos seguir creando SpanishPodcast.net y que personas con pocos recursos puedan acceder al aprendizaje. Sin ellos, nuestro sitio web no sería posible. SER MÁS CHULO QUE UN 8 – PALABRAS DE LA EXPRESIÓN La primera palabra de la expresión SER MÁS CHULO QUE UN 8 la conoces muy bien. Es el verbo SER, uno de los verbos más importantes del español. Tienes que utilizar muy bien este verbo y conjugarlo de forma adecuada. La segunda palabra de la expresión ser más chulo que un ocho es más. La palabra más, cuando está junto a un adjetivo, es un adverbio comparativo. Los adverbios comparativos se utilizan para comparar una característica, por ejemplo, Soy más alto que tú. Quiere decir que mi altura es mayor que tu altura. Otro ejemplo. Eres más inteligente que yo. Significa que tu inteligencia es mayor que la mía. La siguiente palabra de la expresión es chulo. Chulo es una característica que tienen algunas personas o cosas. Alguien chulo es una persona presumida, arrogante, eh, una persona que está muy orgullosa de sí misma y lo muestra a los demás. A las personas chulas les gusta presumir de las cosas que tienen o hacen. ¿Quieres ejemplos de personas o personajes chulos? Hay muchos. Uno de los más conocidos es Danny Suko el protagonista de la película Grease. ¿Has visto esta película? Este personaje es un chulo. Danisuko es un chulo por la forma de vestir, por la forma de peinarse y por la forma de comportarse. Ten cuidado si usas esta palabra porque se puede malinterpretar. ¿Por qué? Porque mmm, chulo También es el nombre que se da a las personas que trafican con prostitutas. El chulo, con artículo determinado, es el jefe de las prostitutas. Un chulo, con artículo indeterminado, es una persona presumida y orgullosa. Así que, ten cuidado. Ahora bien, cuando la palabra chulo se refiere a cosas, tiene otro significado. Algo chulo es algo bonito, algo que está bien, algo que te gusta. Si dices, mira qué casa más chula, quieres decir que esa casa te gusta. A lo mejor tiene un diseño muy moderno, un diseño innovador, es muy grande o simplemente es bonita. Es una casa chula. La siguiente palabra de la expresión es que. La palabra que se utiliza mucho en español y para muchas cosas. Por ejemplo, la palabra que se utiliza para introducir las oraciones subordinadas, es decir, oraciones que dependen de otra principal. La palabra que también se utiliza para comparar. Por ejemplo, más rico que Bill Gates, más bajo que Víctor, mi perro es más bonito que mi gato, La palabra un la conoces de sobra. Es una palabra que significa uno, una unidad, un uno. Esto parece un trabalenguas. <risa> la última palabra de la expresión es ocho. Ocho es un número. Va después del 7 y antes del 9. Creo que no hace falta que te explique más cosas sobre esta palabra. Significado de ser más chulo que un ocho ¿Qué significa ser más chulo que un ocho? La expresión ser más chulo que un ocho se utiliza para decir que alguien es muy chulo, que presume mucho de lo que es o de lo que hace. Por ejemplo, probablemente conozcas al jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, es muy conocido en todo el mundo. Hace tiempo hizo estas declaraciones. Yo pienso que, por ser rico, por ser guapo y por ser un gran jugador, la gente me tiene envidia. Estas declaraciones causaron bastante polémica en España. En nuestro país, en general, no suele gustar este tipo de personalidad. Mucha gente dijo, este es más chulo que un ocho. Querían decir que Cristiano Ronaldo es un chulo, que presume mucho de las cosas que tiene o hace sin necesidad. También se puede usar la expresión con otro significado. Ser más chulo que un ocho no siempre se utiliza para cosas negativas. A veces se utiliza para decir cosas positivas de una persona. Imagina que tu abuelo es una persona muy mayor, tiene más de noventa años. Sin embargo, siempre va muy bien vestido, le gusta cuidarse y tiene muy buen aspecto. La mayor parte de la gente no puede creer que tenga más de 90 años. En esta situación puedes decir, mira a mi abuelo, más de 90 años y más chulo que un 8. Quieres decir que, a pesar de su edad, tiene muy buen aspecto, se cuida mucho o tiene una forma física muy buena. En este caso la expresión más chulo que un ocho es un cumplido. Origen de la expresión ser más chulo que un ocho. El origen de esta expresión está en la ciudad de Madrid, la capital de España. Hace muchos años en Madrid había un tranvía. Un tranvía es una mezcla entre un tren y un autobús se utiliza para el transporte dentro de la ciudad. Ya casi no se utiliza el tranvía, pero hace muchos años había tranvías en muchas ciudades. En Madrid había varios tranvías, uno de ellos era el tranvía número 8. Este tranvía lo utilizaban los jóvenes madrileños para ir a los bailes y fiestas de la época. Como la gente iba a estos bailes y a estas fiestas, iban muy bien vestidos, muy bien peinados y con sus mejores perfumes. El tranvía número 8 se llenaba de gente que iba muy guapa y muy bien arreglada. La gente empezó a decir que el tranvía número 8 iba lleno de chulos. La gente empezó a decir que no podía haber nada en el mundo más chulo que un tranvía lleno de chulos. Pero después empezaron a utilizar la expresión ser más chulo que un ocho cuando veían a alguien muy chulo. La gente decía, ese es más chulo que un ocho. Ser más chulo que un ocho en contexto. Te voy a contar una pequeña historia para ayudarte a memorizar la expresión y que la escuches dentro de un contexto. Escucha atentamente. Hace poco tiempo hubo una discusión en el Congreso español. El Congreso es el lugar donde los políticos españoles debaten las leyes, los problemas del país y votan para intentar solucionar estos problemas. A finales del mes de agosto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue llamado a declarar. Tenía que responder a las preguntas de los políticos de otros partidos. Tenía que responder a preguntas sobre la corrupción. El caso es que a algunos de los políticos de otros partidos no les gustaron sus respuestas. Uno de ellos dijo, señor Rajoy, usted es más chulo que un ocho. Quiere decir que el presidente respondió a las preguntas de una forma poco apropiada, de una forma arrogante. Como ves, la expresión se utiliza hasta en los contextos más formales. Se puede escuchar con bastante frecuencia en conversaciones del día a día. Cuando ves a alguien que se comporta de forma arrogante, puedes decir, es más chulo que un ocho. O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 También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado, donde te explicamos técnicas, trucos y consejos para aprender mejor. Aprende español mientras aprendes a ser más eficiente. ¿Conoces a alguien más chulo que un 8? ¿Alguna vez has sido más chulo que un 8? ¿Conoces otras expresiones del español parecidas? Puedes contárnoslo en las redes sociales o por email practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con la expresión ser más chulo que un ocho. Generalmente siempre se utiliza en presente. Vamos allá. Repite después de mí. Soy más chulo que un ocho. Eres más chulo que un ocho. Es más chulo que un ocho. Somos más chulos que un ocho. Sois más chulos que un ocho. Son más chulos que un ocho. Muy bien. Perfecto. Si quieres practicar la expresión con el femenino, solo tienes que cambiar la palabra chulo por chula o chulos por chulas. Repite este episodio varias veces, practica la imitación y si tienes dudas, escríbenos en las redes sociales. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy.